UCAP celebró el régimen previsional de desgaste laboral prematuro. El gobierno de la provincia de Buenos Aires decretó la implementación del régimen previsional de desgaste laboral prematuro, medida que fue celebrada por la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires. Desde la organización remarcaron que por primera vez se reconoce el desgaste al que están expuestos quienes se desempeñan en el ámbito de la salud pública. El desgaste laboral prematuro está compuesto por un nuevo régimen previsional que estipula que los trabajadores los de la salud requieren al menos 25 años de aportes y 50 años de edad para acceder a la jubilación. Los centros culturales reclaman por las habilitaciones definitivas. El Frente de Todos presentó un proyecto para que se hagan prórrogas de las habilitaciones provisorias porque casi 80 espacios quedarán sin habilitación. Juntos por el cambio no acompañó el proyecto. Radio Futura habló con la concejala del Frente de Todos, Janina Lamberti. A mediados de julio se vencía esta habilitación, entonces lo que solicitamos como un trámite administrativo, yo te diría que a través del consejo se dé una prórroga en la habilitación lo llamativo de todo esto es que no la aprobaron, nosotros en el consejo cuando presentamos un proyecto, si hay Eh, como un acuerdo por, con dos tercios de, del cuerpo, con la votación de dos tercios de los concejales, los proyectos pueden salir sin que pasen a comisión. Uh -huh. Y este era un proyecto como para que salga, porque era, bueno, una prórroga entendiendo de que todavía no se habían dado las habilitaciones y que estábamos llegando a la fecha límite. Sin embargo, bueno, nosotros somos del frente de todos, somos 10, 14 concejales donde cambiemos, sí o sí necesitamos, obviamente cambiemos para poder sacar un proyecto de esta manera. Un servicio que informa Más cerca. más cerca. Inscripción para el taller de fotografía básica en Berizo. Se encuentra abierta la inscripción al taller de fotografía básica para celular y cámara en la Casa de la Cultura de Berizo, ubicada en Avenida Montevideo, entre 10 y 11. El mismo es totalmente gratuito y presencial. Las clases comienzan el miércoles 3 de agosto de 3 de la tarde a 4 y media. En el taller se brindarán clases teóricos, prácticas de teoría fotográfica y composición estética. Para información e inscripción enviar un mail a verizofotografia.com enviando nombre y apellido, edad, email y celular. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 1 grado y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión.